el gran pueblo, el gran pueblo. El gran pueblo. El gran pueblo. Salud El amor Está amenazado Por la sociedad contemporánea Hay una parte De esta sociedad Que no está entregada A la competencia Al salvajismo Puesto que su intimidad es más poderosa. El amor exige una confianza absoluta. Exige aceptar a otra, a otro. Y que esa otra y ese otro estén totalmente presentes en nuestra propia vida. Y que nuestra vida esté ligada de manera interna, profunda, Sostenida a esa otra o ese otro Pues bien, ya que todo esto es posible Ello nos prueba que no es verdad que la competitividad El odio y la violencia y la rivalidad Y la separación sean la ley del mundo Noti Enfermes Cava Mediodía de Peña En la Usina Mutual Cultural En el hermoso Distrito de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires de Barracas Santo Domingo 2752 Este domingo 7 de abril a las 12.30, muy puntual a las 12.30 del mediodía, en el Día de la Zamba, una trinchera de amor abre sus puertas para que la celebremos agitando los pañuelos y bailando hasta que nos encuentre la siesta. Hacé tu reserva de mesa a arroba @la la-usina-mutual-cultural con un bono contribución sugerido de 2.000 pesos. Si no llegas a los 2.000 pesos, podés igual tratar de conseguir tu lugar en una mesa. Música en vivo. Van a estar Laura Albarracín, la gran cantante de folklore Laura Albarracín, Mika Flores, Nerio González en dúo, Diego Cachito García con el invitado de Nelson Jiménez y Flor Vignovich. La cantina... ...es de comidas caseras y precios populares... ...no te lo pierdas. Comunicado de prensa se agradece difusión... ...93 familias de colonia obrera están en peligro... ...la entidad religiosa San Vicente de Paul ...desaloja con la complicidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires... En el barrio de Pompeya se encuentra la colonia obrera, un barrio construido en 1912 que cuenta con protección histórica y alberga a 93 familias, incluidos 20 niños, 40 adultos mayores y 12 personas con movilidad reducida o capacidades diferentes. Quien maneja sus anchas el lugar es la Sociedad San Vicente de Paul, una entidad religiosa que obtuvo en 1909 el usufructo del lugar. Esto de vino en la firma de contratos por alquiler de viviendas del barrio a dedo sumado a valores arbitrarios de estos alquileres. La falta de mantenimiento y condiciones habitacionales del complejo es evidente. Existe un descuido total de los espacios comunes e incluso graves faltas en términos de higiene y salubridad. En la última tormenta de agua en ciertas zonas, Alcanzó el medio metro y pueden verse charcos por deficiencia de mantenimiento. Más allá de todas estas falencias y a pesar de los intentos de llegar a un acuerdo de mano de los legisladores porteños como Gabriel Solano, Alejandrina Barri, Celeste Fierro, Victoria Montenegro y Juan Pablo Odeseile, Eh, lamentablemente se siguen avanzando con los desalojos a cuentagotas y se sigue negando la renovación de contratos de alquiler, dejando a las familias en situación de calle como ya ha sucedido en otros casos. Ante el inminente desalojo de una casa de la colonia este miércoles 3 de abril, Como vecinos y vecinas de la colonia obrera reclamaron eh, que el responsable de fondo de estas situaciones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri y la dirección general de administración de bienes e inmuebles a cargo de Rosendo Luis Tersati, los responsabilizaron tanto a ellos como al ministro de seguridad Waldo Wall por la integridad de las familias. Por ese motivo se convocaron este miércoles pasado 3 de abril a las 7 de la tarde en la calle Cachi y Traful resistiendo el desalojo ilegítimo y convocaron a quienes se posicionan en favor del derecho a la vivienda digna y a sumar su presencia. Festival por la cultura. Este festival está producido por los trabajadores de la Secretaría de Cultura ex Ministerio y con el apoyo del ATE, que es el, la Asociación de Trabajadores del Estado. Este sábado, sea mañana 6 de abril, desde las 14 horas en la explanada del CCK Sarmiento al 100 en la ciudad de Buenos Aires, frente a las oficinas de Cifeli y del monumento de Juana Azurduy. Se presentarán Mala Fama, Caramelo Santo, Paula Mafia, Fifi Tango, Guillermo Fernández, Cafundo, Los Raviolis, Keufequín, Chuche, eh, Nadia Larchner, eh, Villa Diamante, eh, un DJ Mamá Tora, otro DJ Tita, artistas de puntos de cultura, El Ritmo de mi Calle, bueno, una cantidad enorme de artistas Nos esperan para compartir en la calle una jornada de arte y solidaridad ante el despido para promover la resistencia, la esperanza y la unidad de la clase trabajadora. Feria Artesanal Plaza Irlanda. Este domingo 7 de abril de este año, desde las 13 horas hasta las 18 horas en avenida gaona y donato álvarez en el hermoso barrio de caballito se inicia la feria artesanal de la economía social los esperamos no dejes de venir entonces avenida gaona y donato álvarez caballito desde las 13 horas hasta las 18 con precios obviamente populares y al alcance de nuestros bolsillos los misterios de vicente una visita guiada per performática a la gorra en caminito la boca mañana sábado a las 11 de la mañana vamos a tener que madrugar no estaban mis planes los misterios de vicente visita guiada performática recorriendo los murales del artista vicente walter y actuarán mientras recorremos las obras Carolina Pirota, Maggi Persícola, Natalia Marcet, Justo Sosa, Oscar Rodríguez. Entonces, los esperamos mañana a las 11 de la mañana en la calle Caminito, organiza el grupo Vicente Walter. Empezar molesta. Bueno, eh, vamos avanzando en el Gran Pueblo Salud eh, Hoy, viernes eh, 5 de abril de 2024 Y vamos a encarar un tema que es muy caro a, a nuestra población A nuestros queridos compañeros y compañeras eh, ex-veteranos eh, de guerra A los caídos de los veteranos de guerra acerca de algo que nunca tendría que haber sucedido y que como bien sabemos es tiene un carácter inexplicable y un carácter eh, atroz para cualquier comunidad y estamos en este momento en una situación muy crítica en el mundo para cualquier población como pasa ahora en palestina como pasa en ucrania como pasa en rusia Bueno, todas esas situaciones que llevan a que pueblos completos sean desbastados, sean eh, sometidos a las condiciones atroces de la guerra. Y en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de conversar con dos compañeros, Daniel Portas y Mariano Cabral, uno de ellos un compañero acá de la Comuna 4, Eh, y Mariano, profe de historia y le preguntamos a ambos para que nos ayuden a pensar y para pensarlo en nosotros también y con nuestros oyentes eh, qué fue de la guerra de Malvinas y cómo la guerra de Malvinas eh, eh, se orquestó, se planificó se ideó como un manotazo de, de holgado de la dictadura militar para perpetuarse en el ejercicio del poder Eh, al, al estilo de los militares, ¿no? como una salvaje y cruel tiranía y una salvaje y cruel eh, eh, digamos ejercicio del poder que determinaba nada menos que someter y doblegar a la autonomía, a la libertad y, la, y el derecho a vivir con dignidad de nuestro pueblo. Vamos a ver qué contestaba en principio uno de nuestros entrevistados. Hola Patricia, bueno, te comento, primero hay un concepto ahí de planificación de la guerra que no está bien porque las guerras no se planifican, se planifican ¿viste? las operaciones o las batallas, así que no, no hay una planificación.